Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de cincuenta y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente, Y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano, y el v i l i a n o contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, Tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo: No tomaré ese cuidado, porque en mi casa no hay pan, ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está j e r u s a l é n y Judá ha caído. Porque la lengua de ellos y sus obras Han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al a justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y e l despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová, Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado las r e d e s c i l i a s las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los z a r c i l i o s los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos y las bolsas, los espejos El lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá h e d i o n d e s y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra.